...en Tele Radio Marca, ...La Glorieta, con Rosmari Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las ocho en punto de la mañana... ...gracias por estar ahí escuchándonos... ...La Dana, la gota fría... ...se acerca cada vez a nuestra provincia... ...está ahora sobre Almería... ...y mañana martes se trasladará... ...a Murcia y Alicante... ...y en Elche vamos a registrar... ...pues lluvias, precipitaciones... ...muy importantes, hoy... Han aparecido de forma débil a primera hora de la mañana y podría llover durante todo el día o cualquier momento de este día porque tenemos cielos muy nubosos y temperaturas en torno, la máxima en torno a los 21 grados. Ahora la estación meteorológica de Telelch indica que eh, tenemos 17 con un grado de temperatura. Pues comenzamos hoy la última semana de la campaña electoral y en La Glorieta hemos entrevistado ya a todos los candidatos a la alcaldía. Han pedido el voto prometiendo una ciudad mejor y así resumimos la pasión electoral que le ponen a esto de ganar las elecciones. A Elche le ha ido bien. ...en estos últimos cuatro años... ...como consecuencia de la acción de nuestro gobierno... ...y en este momento nos presentamos... ...ante el próximo 28 de mayo... ...con un programa electoral... ...con un, unos compromisos de gobierno... ...para seguir transformando la ciudad... ...para seguir modernizando... ...los barrios y las pedanías... ...y nos presentamos también... ...con un equipo de personas serias... ...trabajadoras, rigurosas, competentes... ...y con pasión por el Che. Ilicitanos que nos escucháis... Eh. ...habéis visto que... Son muchos años de esfuerzo, de dedicación, los sueños no se cumplen sin más, los sueños se trabajan. Y es cierto que para mí ser alcalde de Elche es un sueño personal, pero también es un sueño de equipo. ¿no? Quiero transformar Elche, queremos cambiar Elche, queremos devolver el orgullo a Elche, queremos transformar las pedanías, el casco urbano, hacer Elche mucho más verde, mucho más hermoso, mucho más bello, mucho más orgulloso de sí mismo. Y esto puede ocurrir el 28 de mayo, si optáis por este proyecto de confianza, de esperanza, ...de energía y de ilusión... ...que es el proyecto que ofrece el Partido Popular. Pues yo a los ilicitanos y las ilicitanas... ...quiero pedirles que el 28 de mayo... ...voten desde la memoria... ...pensando en todo aquello que hemos avanzado... ...en los últimos años... ...cómo nos hemos situado... ...como una ciudad europea... ...y sobre todo cómo hemos hecho frente a las crisis que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y en las que hemos puesto a las personas en el centro. Y también que lo hagan con ilusión. Tanto a nivel autonómico como municipal, en compromiso hemos demostrado que somos capaces de hacer posible lo que hasta hace poco era impensable. Y por tanto, yo lo que quiero recordarles es que somos esa garantía de un gobierno 100% progresista. Bueno, eh, nosotros desde Vox te pedimos el voto porque creemos que estamos en un momento crucial, que se necesita un cambio urgente en nuestro municipio, pero tenemos la esperanza de que eso es posible. Aunque podría relatarte cientos de males, esos que sientes todos los días y que no tienes trabajo, y no te alcanza el dinero a fin de mes, o tu empresa está en riesgo, tu campo está seco porque no, no le damos agua, en fin. ...podría nombrar, no encuentras plaza de aparcamiento, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero eso te digo. Y creemos que somos la única alternativa de Izquierda en Elche que queda... ...que, que dé esa garantía de que si quieres que quien menos eh, cobra... ...pague menos impuestos... ...que si quieres, que si pagas impuestos tengas unos servicios acordes a ellos... ...que funcionen los servicios sociales para todas y todos... ...que no hayan eh, desahucios en la activa habitacional que se defiendan tus derechos laborales y que el medio ambiente se proteja mediante la, especul ante la especulación, no queda otra alternativa, que el 28 de mayo no quedarte en casa, sal y vota, vota vota lo que votes, pero sal a votar, y si lees nuestro programa y, y crees que es el adecuado, vota Unidas Podemos, por supuesto. Pues eh, a las personas que nos están escuchando, el día 28 de mayo tendrán que decidir entre el Partido Popular o el Partido Socialista totalmente en brazos de los extremos o por otro lado podrán decidir por ciudadanos. Pues ya saben, el 28 de mayo eh, votaremos a los representantes que formarán el gobierno en el Ayuntamiento del Che... ...pero también hay elecciones autonómicas, tenemos que votar a los candidatos, a los políticos... ...que formarán gobierno en la Generalitat Valenciana. Así que esta semana vamos a comenzar con las entrevistas a los candidatos ilicitanos ...que sus partidos han colocado en eh, las listas autonómicas por la provincia de Alicante y entrevistaremos a aquellos que obtuvieron representación en el Parlamento valenciano. Empezaremos con el candidato socialista hoy a las nueve y media, Ramón Abad. Pero eso será eh, dentro de una hora, así que nosotros hoy continuamos y lo hacemos pues, con las noticias. Les contaremos que el Consejo ha aprobado ampliar el presupuesto en algo más de 17 millones de euros para continuar con las obras de construcción del bloque quirúrgico del Hospital General de Elche. También que la Consellería ha concedido la distinción de marca de calidad al Dátil de Elche, una distinción no solo para la variedad confitera, sino para todas las que se cultiven ...en el futuro en el Camdeltsch... ...este reconocimiento supone más subvenciones... ...potenciar la presencia del dátil en las ferias... ...y reforzar sus ventas. Ha fallecido Manuel Calvache... ...el antiguo jefe de la policía local... ...que durante décadas trabajó... ...para modernizar este cuerpo policial... ...convirtiéndolo en referente... ...a nivel autonómico y nacional. Y el let it Go... El Che ha hecho historia al ganar a Vera Vera y, por tanto, ayer domingo. Y, por tanto, va a jugar la final por el título de Liga. El equipo de Rocamora dio la sorpresa y eliminó al favorito en el tercer partido de la eliminatoria con una Nicole Morales, una Nicole Morales sobresaliente en la portería. Se paró casi todo. Y el Elche quiere morir matando. El equipo de Becas S sacó un empate en Getafe 1-1 uno uno, y, por tanto, impidió al equipo madrileño de Bordalas dar un paso clave hacia la salvación. Informativos en Teleelch Radio Marca. ...en Teleelche Radio Marca... ...elecciones locales. Pues comenzamos con el bloque electoral... ...el Congreso de... ...el Centro de Congresos acogió este pasado fin de semana... ...el acto central de campaña del PP... ...y también los socialistas celebraron otro mitin... ...con la asistencia del candidato a la presidencia de la Generalitat Ximo Puig... Para presentar bajo el lema en todas las plazas las candidaturas socialistas de la comarca del Baix Vinalopó. Puch aseguró que la única manera de avanzar es votar a los socialistas y recordó que Elche siempre ha sido capital de la reindustrialización. Una visión de futuro y por eso ahora podemos presumir del parque empresarial. Y podemos ampliarlo, como ha dicho Carlos, y podemos además hacer grandes operaciones, porque Elche tiene que continuar siendo la cuna del calzado de todo lo que es una industria tan potente y de otras industrias que están aquí. Pero también, ¿quién nos lo iba a decir? Líder en la industria aeroespacial. ¿Por qué no? El candidato socialista a la alcaldía, Carlos González, en su mítin hizo hincapié en que esta ha sido la legislatura de las pedanías. La derecha se mete con nosotros, se mete conmigo cuando digo que esta ha sido la legislatura de las pedanías. Y ha sido la legislatura de las pedanías, porque nunca se ha invertido tanto en esta ciudad, en el campo y en las pedanías. Y vamos a continuar así, vamos a seguir invirtiendo en Torrellano, en el Altet, en la Marina, en la Olla, en las Vallas y en cada una de las 30 pedanías, para que haya calidad de vida, bienestar, para que mejore la vida de la gente. El candidato socialista siguió prometiendo más, anoche un nuevo centro de atención a los mayores, un monumento para ellos y más talleres para combatir la soledad. En ese sentido planteamos, por ejemplo, ampliar los talleres para evitar la soledad no deseada, poner en marcha un nuevo CEAM un nuevo centro de mayores donde puedan desarrollar actividades culturales, actividades de ocio, actividades deportivas. El Partido Popular escogió el centro de congresos para llevar a cabo su acto central de campaña. El candidato a la presidencia, Carlos Mazón, aseguró que van a colocar a Elche en un lugar que merece. Recordó que Elche será referente de movilidad con el tranvía y también en materia cultural con el Museo de Arte Contemporáneo en el Convento de las Clarisas. Dijo que la comunidad sufre colapso sanitario y que no se pueden pagar más impuestos. Prometió que acabará con el de sucesiones en la Comunidad Valenciana. Mazón aseguró que es la hora de Pablo Ruz. Pero es la hora de él, es la hora de su tranvía, es la hora de las clarisas, es la hora de ponerlos en marcha, es la hora de Pablo. Es la hora de un grandísimo equipo y de muchísima ilusión como vais a ver a continuación. Pues unas 700 personas, entre ellas se encontraba el exjugador del Elche Nino, abarrotaron la sala principal del centro de Congresos para asistir a este acto de, central de la campaña electoral del Partido Popular en Elche. El candidato Pablo Ruz transmitió ilusión y deseo de conseguir un Elche que ofrezca más oportunidades y le pidió a Mazón, candidato a la presidencia de la Generalitat, que salde la deuda histórica con Elche y traiga el, el tranvía para conectar Carrus con Torrellano. Pero esto es solo el principio. Y vamos a pedir que seas tú quien salde esa deuda histórica que el Consejo tiene con nosotros y como ya has comprometido, nos traiga el tranvía que vertebre el núcleo urbano y que conecte Carrus con el parque empresarial. Y esta idea no es una idea de Pablo Ruiz, es una idea de Carlos Mazón. Gracias, presidente. Y Ciudadanos ha priorizado el comercio local y ha propuesto impulsar la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Elche. García Ontiveros, candidato. Siempre hemos creído desde Ciudadanos que la unión hace la fuerza. Por lo tanto, en una situación de crisis económica y de inflación, los comercios realmente lo están pasando mal. Por eso, esta federación ayudaría de forma directa para conseguir más subvenciones y más ayudas económicas a estos comercios. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que ser el impulsor ...de esta federación, y así. Y ha propuesto la electrificación... ...del servicio de bicielps ...para extender el uso de la bicicleta... ...como transporte alternativo... Esther 10 candidata. El siguiente paso es duplicar las estaciones y cambiar las bicicletas con ese millón y medio de euros que hemos recibido de los fondos europeos y a continuación tenemos que llevar a cabo esta electrificación del servicio que va a permitir que más personas lo utilicen diariamente, especialmente para conectar con zonas industriales del municipio. Además, la candidata visitó el Conservatorio de Música de Elche en compañía de más candidatos de su lista electoral y del director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, quien aseguró que van avanzando en la tramitación para la construcción del nuevo conservatorio. Dijo que en julio se aprobará la delegación de competencias para que el Ayuntamiento pueda licitar la redacción del proyecto. Unidas Podemos propone, dentro de su plan de bienestar animal, la construcción de un albergue municipal de animales que asegure el cumplimiento de la ley estatal. Moisés García, candidato. Por ello hemos presentado este plan, el cual incluye la construcción de un albergue de animales municipal. Como ya se prometió en 2019 por parte del actual equipo de gobierno y vemos que tampoco se ha cumplido, ...la ampliación de los parques para el paseo de las mascotas... ...o también el número de papeleras que hay en las zonas... ...por las que se pasea con ellas. Contigo pide unidad en el Altec... ...para lograr un municipio más competitivo... ...escuchamos al candidato Carlos San José. En un mundo globalizado... ...no tiene sentido hacer cada uno la guerra por su cuenta... Juntos somos más fuertes y estamos hoy aquí en el Alte para decirle a los altetanos, a las altetanas, que queremos hacer un municipio entre todos, que la unión de todos los ilicitanos nos hará mucho más competitivos y para vosotros tenemos muchas propuestas y entre ellas que podéis recuperar la elección democrática del alcalde Pedáneo y que tengáis un presupuesto únicamente para vosotros para que penséis y decidáis en qué queréis invertirlo. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues dejamos de momento ese bloque electoral y les hablamos de las noticias. Elche despidió el pasado sábado al antiguo jefe de la policía local, Manuel Calvache, quien falleció la pasada semana a los 71 años de edad. Se le recordará como el artífice de modernizar el cuerpo de la policía local, Nos cuenta o nos amplía esta información nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. El sábado por la mañana tuvo lugar en la Basílica de Santa María el sepelio por la muerte de Manuel Calvache, jefe de la policía local de Elche, desde 1993 hasta 2007 de formación militar con el gobierno de Manuel Rodríguez, comenzó una profunda transformación del cuerpo policial que permitió modernizar su estructura creando unidades efectivas y convirtiéndola en un referente nacional. Por su trabajo obtuvo varios reconocimientos de la ciudad. El ayuntamiento le concedió la medalla de oro al mérito policial tras su jubilación. La Asociación de Inf formadores de Elche, le otorgó también el Dátil Dor y la Real Orden de la Dama le nombró Caballero de Honor. Fue una gran persona y muy próxima al ciudadano. El actual responsable de la policía local asegura que fue un líder enérgico, pero nunca autoritario y que supo asentar a la policía en valores. Uno de sus tres hijos es inspector de la policía local de Elche. Forma parte de una plantilla de 400 agentes que no olvidarán a quien condujo a la policía local de la capital del Vais Vinalopó hacia el siglo XXI. Y en la crónica de sucesos hoy les contamos que la Policía Nacional detuvo a una pareja por estafar a su compañera de piso, quien era además la ex cuñada de la detenida. Los arrestados, un hombre colombiano de 33 años y su pareja española de 41, al convivir con la víctima, tuvieron acceso a sus documentos privados que los utilizaron para pedir un préstamo. La entidad financiera, al reclamarle una deuda de 3.000 euros por un préstamo que no pidió, fue a comisaría a denunciar los hechos. La policía comprobó que la excuñada con la que convivía había pedido el préstamo y su pareja había ingresado el dinero en la cuenta del hombre que estaba cuidando por estar en situación de discapacidad. Así que ambos, la pareja fue detenida y acusada por dos delitos, usurpación de identidades y estafa. Y el Gobierno valenciano aprobó el viernes en el Pleno del Consejo ampliar en 5.600.000 euros el presupuesto para las obras y reforma del bloque quirúrgico del Hospital de Elche. Un cambio que se ha llevado a cabo ante la necesidad, dicen, de adecuar las obras a las exigencias de la pandemia y otras causas sobrevenidas. Es por ello que se va a modificar el contrato de la obra y el proyecto costará finalmente algo más de 17 millones de euros. La Consellería de Agricultura concedió la marca de calidad al dátil delche, de lo que supone un punto de inflexión para la incipiente industria del dátil. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El dátil es uno de los productos más apreciados del Camp de Elche, junto a la granada o el melón de Carrizales, pero también es muy valorado en el resto de España. Actualmente la producción puede superar los 80.000 y kilos. Ahora la Consellería de Agricultura ha aprobado conceder al dátil de Elche la distinción de marca de calidad, un reconocimiento que protege la calidad de este fruto, refuerza su venta y potencia su presencia en ferias. También supone un incremento en las ayudas para que el dátil llegue donde aún es desconocido. Esta marca de calidad engloba la variedad confitera y todas aquellas que se cultiven y comercialicen en Elche en un futuro. La Asociación de Productores de Dátil de Elche está formada por media docena de productores a los que se suman otros independientes que no llegan a alcanzar la veintena, por lo que esperan que esta marca de calidad anime a aumentar la producción. Gracias, Marga. Y ya ha arrancado el nuevo contrato de mantenimiento y conservación de palmeras en la vía pública para adelantarse así a la caída de los dátiles, nos lo contó el portavoz de la Junta de Gobierno tras la reunión que tuvo lugar el pasado viernes. Es la primera vez que él se va a tener un contrato estable de mantenimiento y conservación de palmeras en la vía pública externalizado para los próximos cinco años, lo que desde luego nos va a permitir también ...que los recursos municipales, que la Brigada Municipal de Palmeros... ...se pueda destinar con mayor tiempo y recursos al Palmeral Histórico... ...que es el propósito que tiene el Gobierno Municipal. Además, la Junta de Gobierno acordó dedicarle el Parque de la Calle Antonio Machado... ...a la histórica dirigente socialista María Teresa Sempere... ...fallecida el pasado mes de marzo y una de las primeras mujeres... ...en ser concejal del Che. Y a diferencia del pasado año, el Gobierno ha comenzado con tiempo de antelación la organización de las fiestas, así que la Junta de Gobierno del viernes se sacó a concurso público el contrato de alquiler de los equipos de iluminación para las fiestas, no solo de agosto, sino Venida de la Virgen, las actuaciones de los de Baix, la Cabalgata de Reyes, el Belén Municipal, los Carnavales y Nochevieja. El Taller Municipal de Artesanía de la Palma Blanca ha concluido su 25ª edición con un acto de graduación que tuvo lugar la pasada semana en el Salón de Plenos, una escuela que inició su andadura a finales de los 90 en el Molí del Real y reconocida el 9 de octubre con la medalla de plata del Bimilenari por sus 25 años de trayectoria. Su directora, Concha Rodríguez, Aprovechó para anunciar que su intención es seguir, si le dejan unos años más, tras su jubilación, un anuncio que fue aplaudido por su alumnado. Puedo, o sea, si legalmente puedo, yo estaré con vosotros por lo menos un año más. ¿Sí? A ver, si legalmente puedo, y cuentan conmigo, porque claro, esto está todo así... ¿eh? <risa> Y este fin de semana también fue el de la clausura del Festival Cultural LGTBI Diversa. La terraza del Centro Cultural del Escorchador pues se llenó para asistir al pregón a cargo de la drag queen ilicitana Benedita Bondage y la música de Luna Key también sonó, despertaron la euforia del público asistente. El pregón llamó... A seguir la lucha por vivir en una sociedad sin insultos, censuras ni violencias hacia la comunidad LGTBI. Y a construir un mundo diverso, libre, justo y valiente, inundando de color y no de lágrimas esta sociedad. Con tu sexo es como que voy súper ciego. No puedo más, no puedo parar, creo que me corre ya. Ah, qué felicidad, qué felicidad y la puedo tocar ya. Final del verano, pero ¿qué más da? Ah, algo cambiará cuando empiece septiembre.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 bares para vivirlos. Este miércoles a las 7 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche Sevilla. Vívelo en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este miércoles a las 7, Elche Sevilla en Marcador. Tres minutos para las ocho y media y cada vez nos gusta más el Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Demasiado tarde. Sí, bueno, estará el que diga, y tiene toda la razón, que a buenas horas Marcas Verdes eh, llega la mejoría del Elche y estará el que diga que más vale tarde que nunca, ¿no? Los dos tienen razón, es una pena que este Elche de Becas S no hubiese llegado hace tres meses eh, esta mejoría, porque con esta manera de jugar y con esta manera de competir al Elche sí le daría para luchar por la permanencia real. Pero bueno, una vez descendidos, a lo único que te agarras es a que este sea el camino para la próxima temporada de un equipo, como vimos en Getafe, una prolongación del que ganó al Atlético de Madrid, serio, organizado y sobre todo, que no tira la toalla, sobre todo que eh, dignifica la competición. No está siendo un equipo comparsa, que sería lo normal en estas circunstancias, cuando ya no te juegas nada y el rival se lo juega todo. Y es que el Getafe se estaba jugando el ser o no ser y con los resultados que se han producido ha sido una jornada muy negra para el equipo de Bordalás porque ganó el Valencia, ganó el Almería, ganó el Español, el único que no ganó el Getafe y el Valladolid, que perdió a manos del Cádiz, uh. que, ta que también ganó el Cádiz. O sea, es que de los seis que se están jugando esas dos plazas, ganaron cuatro. Entonces, Con lo que Getafe, Valladolid. Getafe y Valladolid se han metido. En el descenso junto al español. Sí, lo que pasa es que el español ha ganado y ahora solo está a un punto de la salvación. Vaya. Está apretadísimo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el Getafe, después de este duro golpe, va a tener difícil el salvar la categoría. Eh, pero bueno, queda un último partido para el Getafe, que es el Valladolid Getafe, en la última jornada que va a ser. De, de, infarto. Pues de infarto absoluto. ¿no? Pero bueno, quedan tres jornadas, el Eche lo que hizo lo hizo bien, eh, a pesar de que a los siete minutos ya perdía 1-0 con el gol de Munir, el equipo licitano se levantó, reaccionó, tuvo ocasiones para empatar, empató por mediación de Lucas Boyé filo, al filo del descanso, en el 42. Y en la segunda parte, incluso los cambios ofensivos, con Josan, con Peremilla Milla, le dieron al Elche un carácter todavía más ofensivo y estuvo cerca de, de ganar. Al final, el, el Elche está compitiendo cada vez mejor, Becase se parece que ha, entrado, que ha dado con la tecla, el once es prácticamente el mismo, solo cambió a Magallan por la lesión de, de Palacios. Y bueno, ese es, ese es el, el camino, mantener el bloque, reforzarse bien y que sea un, un Elche que compita así en, en Segunda División. Bueno, pues ahora a esperar a ver qué delanteros nos quitan. Bueno, no, no nos tienen por qué quitar a ninguno. Ah, <ríe> el Elche depende tiene, de la ficha ¿no? El Elche y, tiene, y del precio. Bueno, el Elche tiene jugadores eh, como Lucas Pere Peremilla, Ezequiel Ponce... ...que tienen contrato en vigor, que la próxima temporada son jugadores del Elche. El que quiera, eh, si yo fuera el propietario del Elche, que venga y pague la cláusula de rescisión. Claro. En el caso de Lucas Boyé, al descender ya no son 25, son 15. Bueno, el que lo quiera que lo pague, ¿no? Dicho esto, es cierto que si luego llega alguien y negocia, se va a rebajar bastante... Y el Elche pues eh, probablemente haga caja con alguno de estos futbolistas eh, que le pueden dar beneficio. Pero bueno, eso veremos. Eh, todavía quedan tres partidos de liga. Además no hay tiempo para eh, muchos planteamientos en ese sentido. Eso lo tendrá que hacer la dirección deportiva porque el equipo el miércoles vuelve a jugar. Lo hará contra el Sevilla aquí en el Estadio Martínez Valero. El Sevilla que se está jugando plaza europea. Eh, luego hay que ir a Bilbao, que, se, que está defendiendo Plaza Europea. Y luego viene el Cádiz, que está luchando por no descender. O sea que el Elche no se va a aburrir porque tiene un calendario plagado de rivales que se están jugando muchísimo. Y la afición tampoco, si juega eh, como lo ha hecho en estos dos últimos encuentros. Pues Paco, tuvimos un empate porque el Elche no pudo ganar al Getafe, aunque estuvo a punto. Tuvo muchas oportunidades, sobre todo en la segunda mitad. Pero... Sí tuvimos una gran victoria para el deporte ilicitano, sobre todo para el femenino, el balón mano. Sí, espectacular lo que está haciendo la TICGO esta temporada y además ahora con este acceso a la finalísima del título de liga. Ojo, el título de liga de la máxima categoría. Estos son palabras mayores. Se ha cargado al campeón de todo en las últimas temporadas, Alvera Vera. Y la verdad es que es un espectáculo el, el partido y el playoff que, que hicieron a las ilicitanas. Enhorabuena. Pues nos vamos a quedar con la crónica de José Antonio Gracias para él nos va a contar lo que hicieron ayer. Hola, Ross. Muy buenos días. Sí, el Aticou Club Balonmano Elche ha vuelto a escribir con letras de oro un nuevo capítulo en su brillante historia. El equipo licitano ganó ayer domingo el tercer y definitivo encuentro de la eliminatoria de las semifinales de la Liga Guerreras Verdrola, ante el superamaraveraver, el gran favorito para alzarse con el título. Las chicas de Roca Mora vencieron por 22-26 en San Sebastián y disputarán la final por primera vez ante el Costa del Sol Málaga. El esfuerzo de las Titanas fue titánico durante todo el encuentro, solo así se le puede ganar al todopoderoso equipo Donostierra el campeón de las últimas tres ligas en la victoria del Elche un nombre propio, el de Nicole Morales la portera Franjiverde, que fue un muro con 23 paradas en 44 lanzamientos, es decir una efectividad del 52% además la neerlandesa Tessa Bancil con 10 tantos fue la máxima goleadora así de emocionada estaba en Teledeporte Nicole Morales tras esta gesta deportiva. Yo creo que el equipo no, no es consciente de lo que ha hecho, creo que nos merecíamos muchísimo esto y, y bueno, es que no, no sé qué decirte, estoy, estoy muy contenta. La verdad que es que ahora vamos a, a celebrar esta victoria, luego ya pensaremos en la final, pero ahora sin duda creo que el equipo está increíble. El Elche de Roca Mora ha vuelto a hacer historia con este triunfo de prestigio al mejor de tres. Las ilicitanas lucharán por el título en la final ante el Costa del Sol Málaga. El primer asalto será el jueves a las 9 de la noche en el Pabellón Esperanza Lag. Hasta luego. El tiempo en Tele Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camdel. Muy buen día, comenzamos una semana complicada marcada por la inestabilidad atmosférica debido a la formación de una dana. Durante esta madrugada ya se han escapado algunas gotas, temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 15-16 grados. Aquí tendremos cielos muy nubosos, no descartamos alguna gota o precipitación muy localizada y puntual. A partir de media mañana se activará el viento moderado de componente este con rachas de más de 40 km por hora y las temperaturas máximas van a rondar los 21 grados hoy las precipitaciones localmente intensas con inundaciones se van a focalizar sobre todo en la provincia de almería mañana poco a poco se irán trasladando a las provincias de murcia y alicante mañana tendremos aquí una jornada complicada con cielos muy nubosos o cubiertos precipitaciones eh, localmente intensas generalizadas y persistentes mañana acumularemos bastantes litros seguirá soplando el viento moderado de levante Las temperaturas a la baja máximas en torno a los 18 grados. Para el miércoles no descartamos precipitaciones puntualmente moderadas y a partir del jueves tendremos una mejora transitoria.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 Movement that inspires. Ven a Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en Kia.com. ¡Aloha, trendy! ¿Quieres un outfit creado por los influencers Julia Pege y Soy Andrés Suárez? Ven a la inauguración de la nueva Macro Lefties, la primera digital store de la provincia, y sumérgete en la experiencia Atrapados en el Oasis. Próxima parada, Lal Yup destino Oasis. Descubre más en cclaldyub.com.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 ...con Rosmari Alonso. Nueve minutos pasan de las ocho y media... ...es momento de conocer cómo se está circulando... ...por las calles del Chi. para ello vamos a la sala de control de tráfico... ...allí está Jesús Iniesta... ...a quien saludamos, muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Rosmari. ¿Cómo comenzamos la semana? ¿La lluvia o la amenaza de lluvia complica... Siempre, la circulación, ¿no? Sí, siempre. Ahora no está lloviendo y de momento eh, está dando un poco de tregua al tráfico. Comenzamos la semana con dificultades de circulación propias de la hora de entrada a los centros escolares, en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en Virgen de la Cabeza. En Puente de la Llenadita la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante y muy intenso en la calle Eduardo Ferrandez García. Sin dificultades importantes en el resto de los puentes, tráfico lento en las calles Juan Carlos I, Almoida y retenciones en la, en la calle Puerta de la Morera y en Files de Fora. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, en dirección Norte, en la avenida de Don Bosco, en dirección Matola,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 Y por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Y utilizar el bus y disfrutar de sus ventajas. Esto es todo desde la sala de control de tráfico de ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Glorieta con Rosmaria Alonso.